por haberte lavado las manos y desayunar por haberte vestido tú solo por haber dado un beso a mamá por haber ido hoy al colegio por haber compartido tus juegos hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará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 Te quiero por haberte lavado las manos y desayunado por haberte vestido tú solo por haber dado un beso a mamá por haber ido ya al colegio por haber compartido tus juegos